Sí, no, muchas gracias a usted también, sí, todo el pendiente y yo también seguía repartido por, por, por la radio online, así que, no, bien, agradecido también, ese era más que nada el tema, tema puntual y, y todo lo demás, y, y a la gente decirle que, que en vez de, de, de tirar por abajo el proyecto, que lo tire para arriba, que es algo nuevo para porranque y que deberían sentirse orgullosos que, que alguien lo pueda hacer.